Y pesas, esto es Play Kiss con Ricky García. Maris, te quiero enviar un gran saludo a todos los oyentes de Kiss FM de Play Kiss con Ricky García. Saludos y siempre dulce vida. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa.、En、la vuelta a casa. Play, play, play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. What on earth men do when i t h c r o w d e d La c a i l e Menores. <risa> In Your Eyes. Uno de sus temas más populares, más bailongos, más positivos. Y de esos que te ponen de buen humor, por supuesto, en nuestra selección de las tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García.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 スティフ・ミル・バンが最後の1位に上がったのは、この2位 j o k e た。 I'm a smoker I'm a midnight t a k e r Well,、bueno, esto sucedió 16 años después de su lanzamiento gracias a un anuncio de televisión de los pantalones vaqueros Levy Sí, os acordáis, ¿verdad? Bueno, saltamos hasta 1990 En ese año, George Michael consigue su segundo número uno en solitario en la lista británica de álbumes con su segundo trabajo l i s t i n Without Prejudice Vol. u 1 estando una semana en lo más alto y 19 en el Top 10. Esto es Freedom It's you En Play Kiss Ricky García en Kiss. Bueno, vamos a echarle un vistazo a nuestras redes porque nuestra querida compañera Leo Garriga, ya sabéis que cuelga los p o s t s en Instagram, en Facebook y en las s t o r i e s pues ponemos un cajetín de preguntas, ¿vale? Una cosa muy divertida, muy divertida a la que podéis contestar. Por ejemplo, n o n a n o 9 0 0 me encantan vuestros nicks. Dice: Si lo digo ya no es un secreto. Va, que estás deseando contarlo. Venga, venga. Nuestra Vega Zotrilla dice: La música sin duda alguna. Eva María 2582 dice: Pues escuchando la mejor música con todos los programas de XFM. Faltaría más, querida, ¿eh? Madonna a Pup. A ver, Madonna a Pup. Vale, venga, sentirse deseado o deseada. Bueno, una buena manera. Y Palihuellitas. Me encantan vuestros nids, de verdad lo digo en serio. Palihuellitas dice: Hablar con mi novio y jugar a la Play. Qué suerte, querida, que puedes hacer las dos cosas a la vez. Estoy viendo a tu novio, ¿eh? Jugando a la Play. Para mí que no, que no te e s c u c h a mucho, ¿eh? Oye, mándanos, ¿cuál es tu manera para venirte arriba? Esto es Play Kiss con Ricky García.、Sí. De 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. e la vuelta a casa. p l a Kiss. Con Ricky García. Con Ricky García. p l a Kiss. Con Ricky García. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out on the telephone. Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away. What you try to be, your individuality. When the world is on your shoulders, just smile and let it go. If people try to put you down, just walk on by, don't turn around. You only have to answer to. 6.500 euros en un minuto, nosotros estamos deseando que te los lleves. Mañana, 6.500 euros pueden ser tuyos. Solo en las mañanas Kiss, de lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, en Kiss FM. El transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja, tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta. Y todo contaminando menos y evitando los atascos. Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud. Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid. En Automatic tenemos un compromiso contigo. Mantener el cambio automático de tu coche en perfectas condiciones. Nuestra maquinaria de última generación y nuestros profesionales altamente cualificados son una garantía de calidad, rapidez y eficacia. El cambio automático es nuestra pasión. Hacemos que funcione. Pídenos cita en automatic.es o llámanos al 91 644 44 22. Automatic. Toda una vida dedicada al cambio automático. ¿Medirías tu fuerza en segundos? La distancia a lograr tus sueños. En revoluciones. Tu emoción en latidos. Traemos de vuelta el instrumento para hacerlo. Time Force is back. Time Force Ultimate Concept Watches. Cuando oigas esto, vas a correr. ¿A correr? Sí, porque esta semana en Colchón Express. ¿Te ahorras el IVA de tu colchón? ¿Hola? h o l a En Colchón Express, esta semana, sin IVA. Lexema Ingravity, de un lopillo relax. Encuéntralos en nuestras tiendas de Colchón Express o en colchonexpress.com. Además, 100 noches de prueba y 100% garantía de reembolso en nuestros colchones más vendidos. Colchón Express, el descanso de la gente despierta. ¿Quieres eliminar la grasa localizada de manera definitiva? Clínica Barragán te propone la técnica BASER, evolución de la liposucción que consigue mayor definición corporal, rápida recuperación, que trata zonas más pequeñas tensando la piel. Clínica Barragán 91-300-2355. Primera consulta gratuita 91-300-2355. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon 91 528 68 22. Grupo Sercon.com. ¿Te gustaría ver el futuro en el cine del futuro? ¿Estás listo para disfrutar Dune con tus cinco sentidos? Si aún no conoces la tecnología 4DX, ¿aún no has vivido al 100% una película? Disfrútalo con Dune en k i n é p o l i s Compra tus entradas en k i n é p o l i s e s Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, we will r o c k you. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro Kaisa Bank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com. Kiss FM, esto es Kiss. Lo mejor de los ochenta Y los, los noventa Hasta hoy. sociales. i n the Navy. Yes, you can put your mind to t e a s t a n the Navy. Come on, now people make stand. In day, Can't day you day we need a stand. a n the Navy. And the Navy. w e n l be ahead. a n the Navy. Come on, protect them, o t h e r l a n d And the Navy. Minutos y las 7 y las 6 en Canarias. Es el show de la tarde en el Kiss. a b r i n d o el telón ahora para vuestra participación. Bueno, pues ya sabéis que hoy es el Día Mundial de la Democracia. Voy e c i r el del chocolate porque es que a mí me gusta muchísimo, pero el del chocolate fue el otro día. <risa> Hoy es el día también europeo de la salud prostática. Y hoy queremos saber cuál es vuestro secreto para veniros arriba, Sergio, desde Madrid. Muy buenas tardes, playquiseros. Soy Sergio de Madrid. Hola, Sergio. Mi truco para animarme y、sí. levantarme el ánimo, muy fácil. Pienso que hoy es un día irrepetible.、Ah. Jamás se va a repetir. Musiquita de la buena y ¡plas! a funcionar. ¡Contratado! Que tengáis muy buena tarde. <risa> Menos mal que son irrepetibles. Y si no, que se lo digan a Federico Trillo y su viva Honduras. O a Sergio Ramos con su copa rota. <risa> María Ángeles de Murcia. Buenas tardes, Ricky y equipo. A mí lo que me sube el ánimo. ¿Sí? Cuando estoy así un poco cansada o decaída. ¿Sí? Es ponerme la bañera llena de espuma, una copita de vino blanco o una copita de champán y todo lleno de velas y una、okay. música relajante. Sí que sí. Chico, que me quedo nueva. María Ángeles de Murcia. Muy bien, querida, pero para lo que queda de semana. Puedes quedar nueva en un ratito, pero como te estés más de 15 minutos, v a s a salir más arrugada que una arruga frenando. <risa> bueno, a las 6 y 41, antes en Canarias, ya sabéis, tenemos nuestras líneas abiertas. Te recuerdo nuestro WhatsApp, 606-712-658, y también estamos en las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Te estamos esperando, ya sabes, tienes tiempo hasta las 8 o las 7 en Canarias, aquí, en el show de la tarde. En Kiss 5 f m いいんげえ A、menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Flakis. s con Ricky García. Con Ricky García. I don't b l a m e it on moonlight I don't b l a m e it on good times We're Coming on a b r i g a e Don't you blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on a good time. s Let me know what I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. i blaming on the buggy. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. b l a m i n on the buggy. ピッティーがンワンワンワンダッ Help b u t see pretty woman 7 de la tarde serán e las 6 en Canarias. Vamos a hablar de, porque hoy cumpleaños, la cantante escocesa Mackie Reilly. ¿Sabes quién es? Si te digo que ha sido la voz y la musa de m i c h a e l d f i e l entonces sí nos centramos, ¿eh? Te voy a poner la canción más chula para mí de m i c h a e l d f i e l Ahora llega Estefanía Vega con toda la información. ¿Estarás a la vuelta? Esto es Kiss.